Abajo se hunde mi voz, de ocaso el trabajo se hunde en mi voz. La vida lita en la noche es una oración, con vino y guitarra del pecho salió, con vino y guitarra del pecho salió.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 La luna me vio Golpeando la caja Hasta que salga el sol Golpeando la caja Hasta que salga el sol La vida lita en el día sale con el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 estaré con más pájaros, primaveras y lluvias y estarán los poetas y los niños empujan el tiempo el júbilo la eternidad quizá para intentarte siempre paz y estaré a así, lluvias y estarán los poetas y los niños se empujan, el tiempo en júbilo, la eternidad quizá para intentar siempre.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 el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, tocaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin me veré campesino, campesino, campesino, campesino. Dueño de mirar la noche en que nos acostamos para hacer los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra guardaré la luna en mi bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio.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 A ver, dice y Aurora. La onda del 20 es agua y jabón, ardijo distancia, chocar de los podos y en gran el alcohol. Nuestra paciencia se pone a prueba al prepararse para el ritual. Bueno por verte, más no juego con la suerte. Salgo empilhada de carnaval. carnaval. Tenga cuidado. Gira sin parar, atenta y su cara no debe tocar El pliegue del codo será un buen refugio si va a estornudar Me cuido bien de no romper el protocolo Cuídese usted que no me quiero contagiar Hay que aguantar hasta que llegue la vacuna Que vacunados nos podremos abrazar el protocolo, no. piensen lo bien, es por usted y los demás. Hay que brindar y agradecer por esta vida, disfrutar las cosas simples y espantar la enfermedad. No se relaje cumplir en el protocolo. Hoy no mata esta pandemia, además de la humedad. Lavarse las manos con agua y jabón, usar la bandina mezclada con agua y creo que alcohol. Guardar distancia, hablar de lejos. quedar Hermano, no con la de manos, un guineo de agua sin nada más, sea consciente que no me rompa el protocolo, que está mi aún no quiere terminar. Encuentro en pantalla sin mate de a dos, sin piel ni fragancia, no sé a qué justo me agarre la voz. Me cuido bien de no romper el protocolo.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 Que brindar y agradecer por esta vida, disfrutar las cosas simples y mandar la enfermedad. No se relaje, cumpla bien el protocolo, hoy no matan la pandemia, además de la humedad, rompe la esos metros de separación y yo por besar te daría un pedazo de mi corazón.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 Son falta que nosotros nos tememos y eso no va a suceder Con la conga de los hoyos no te menta No te metas, No te metas. Cuba viva sin que nadie la someta No te metas, No te metas. Uh, Mi tierra linda mi cura.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 no tú conmigo no te metas uno donde me hey oye so que tu mi alegría te molesta no te metas.